En primer lugar, tenemos que recordar eh, cómo la Fiscalía del Estado y la Asociación Víctimas del Terrorismo eh, mandan como como propios testigos de ellos a declarar a Jorge Olaiz, a Susana Echarandio y a Ivonne Aranalde. En el caso de, de Jorge Olaiz, tenemos que recordar que eh, estaba ahí porque querían hacer ver que había habido una captación anterior por parte de Josu Beomón para entrar eh, en la organización armada ETA. Bien, Jorge Olaiz en su día demostró, eh, así así lo, lo recoge su testimonio, haber sido salvajemente torturado y... Eh, al mismo tiempo, pudo relatar también que los intereses de la Guardia Civil se centraban en intentar criminalizar a la persona de Yosube Omon para que en un futuro eh, intentarían criminali intentar criminali criminalizar al mismo tiempo a lo que es el movimiento proamnistia. Quiero decir a este respecto que eh, el propio Yosube Omon, desde la prisión de Alcalámeco en diciembre del 2001, ...haciendo referencia a su instrucción, quiso declarar en base a estas diligencias... ...para intentar, por lo menos, poder defenderse de las acusaciones que Jorge Olaiz eh, le habían causado bajo torturas. Que volvió a intentar hacer lo mismo en abril del 2002, a la tercera, cuando salió a declarar para firmar... Eh, ...la prórroga de los dos años de prisión preventiva, delante del señor Ruiz Polanco... Le dijo claramente a Yosu Beomón que no tenía absolutamente nada que ver, que no había ninguna imputación directa contra su persona por las declaraciones que en su día había vertido Jorge Olay en contra de su persona, las cuales fueron filtradas por el diario Navarra y por, la, eh, por las cuales eh, la persona imputada tuvo acceso o conocimiento. Una vez dicho esto, el juego de la audiencia vuelvo a repetir, Ruiz Polanco... El señor gartón lo que hace es incorporar esa declaración que no existe prácticamente en ningún lado como una imputación formal al sumario de las gestoras para amnistía. Y con eso lo que se pretende es, o lo que estamos viendo todos es, que cómo es posible que a una persona la puedan torturar y una de las bases o los objetivos de esas, eh, de esas prácticas de la tortura sea intentar criminalizar a un, a un organismo, es decir... O la, la estrategia está diseñada desde el punto de vista que decir, a esta persona a torturamos, el objetivo es intentar que declare contra esta otra persona y luego cuando llegue la causa de la tesis de todo Zeta, la tesis de gatón como antes ha mencionado Diosu, lo que se le hace es eh, literalmente meterle este marrón. ¿Para qué? Para criminalizar al movimiento proamnistía, como hemos visto en la segunda sesión celebrada en la Casa de Campo, en la Audiencia Nacional, cuando Jorge Olay pasó... Eh, a declarar en calidad de testigo